Jeremías capítulo 39 En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal, s a r e z e r Samgarnebo, s a r s e q u i m el Rabsaris, Nergal s a r e z e r el Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Sedechías, rey de Judá y todos los hombres de guerra, Huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del a r a b á Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla en tierra de a m a t donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, Y le sentenció. Y d e g o l l ó el rey de Babilonia a los hijos de Sedechías en presencia de éste en Ribla. Haciendo asimismo d e g o l l a、sí、r el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedechías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de j e r u s a l é n Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, Hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y n a b u z a s b a n el Rabsaris, Nergal s a r e s e r el Ramag y todos los príncipes del rey de Babilonia, y enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de a i c a m hijo de z a f a m para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel diciendo, Ve y habla a e b e d e m e l e c etíope, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad, para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová.